Bueno, pues hemen gaude berriro beste azte bat, gure irratxaio podcast honekin. Eta berriro ere gaurkoan hiru pertsona gaude. Titi hortik dabil. Gau, pakaizu. Gau, pakaizu, hau, erratxa leon beste azte bat. Beste azte bat gaiago, azte bat gutxiago. Eta irati ere hortik dabil. Hei ¿Cuál es el tema de la andalmas, eh, Ni hondo. Eh, pasa en esta de Astea? Mi hondo. a kurchen, esto, guitarra jochen, eta... Frikibidio aki kusten. Ni batira. Mendian. Me <risa> batira. Batira. Va hondo, no sé. Ah, vale. Batira. Ahí me chinga leche en batir, si hostia se me da batir, eluya Después de estas extensas palabras vamos a pasar a, a como todas las semanas, a, a hablar sobre las noticias que vemos así interesantes para comentar Así que no sé quién empieza sí, sí. Venga, Pues la primera noticia que traigo yo es sobre el tema de la de la mortalidad de este virus. Han salido ahora noticias de que cuanta más contaminación haya, muchas más probabilidades hay de, una vez el virus, pues de, de morir por él. Dice que, en los artículos que le he yo, que se multiplica por 20 eh, la mortalidad de, eh, de esta enfermedad. Entonces, hay un vídeo que ha sacado Gorka Ochoa que está bastante bien, que se titula El peligro viene por el aire, que dura dos minutos. Y está bastante guapo, pues un poco por lo que dice, ¿no? Pues tanto en Euskal Herria, que se supone que no hay, eh, que se supone que vivimos muy bien, ¿no? Que ya es obviamente es mentira, pues ahí salen a la luz, pues, tema de Zaldívar, tema de eh, la depuradora de Honosti, eh, la de Bilbao, eh, de Alonso Tegui, o más, eh, concretamente en Meal que es Petronor, que es la... la ¿Cómo se llama esta? La... ¿Cómo se llama la de los jabones? La severía. La severía y todas estas cosas pues que influyen bastante. Eh, ya, ya de por sí siempre han influido en, en la salud nuestra. Como llevan diciendo más o tiempo los de la coordinadora Anticoque. Lo que pasa que ahora con el virus pues se multiplica muchísimo más. Por pues, eso dice que el peligro viene por el aire. Y relacionado con eso, un artículo también han sacado los de la Organización Mundial de la Salud, la AMS, OMS, que dice que nueve de cada 10 personas en todo el mundo respiran aire contaminado y que debido a esto, quitando el virus, sino que debido a esta contaminación que encima hace poco salió una, una un, creo que era una era política del PP una persona del PP salió diciendo que la, la, la contaminación no mataba a nadie pero pues en el artículo este que ha sacado la, que es una barbaridad decir eso pero el artículo que ha sacado la OMS dice que mueren anticipadamente al año por la contaminación de 7 millones de personas en el mundo, 800.000 en Europa y 40.000 en el Estado de España. En Euskal Herria, concretamente, 2.500 al año. Y eso está, obviamente, relacionado pues tema Zalívar, el tema eh, Petro Horror y todas esas cosas. Esa es la primera noticia. Bueno, que luego también... En eh, relación también con esta noticia, eh, sale la, el tema de las mascarillas que eh, gratuitamente entre comillas ha eh, donado Petronor a, a los municipios de Ciervena, a Manto Ciervena y, y Musquis, creo. Todo eso es un poco irónico, ¿no? Que te, que te regale la mascarilla ahora mismo, justo, cuando a lo largo del año son los primeros de la zona, ¿no? Que a la U de Musquis hay un, hay un campo de fútbol que es terrible que los niños estén jugando a fútbol a lo de, de la planta de Petronor porque justo cuando haces deportes es cuando los, los pulmones se abren y es cuando peor estás entonces eso, estas son así las cosas esa es la primera noticia igual me, me estoy flipando mucho y la segunda es la del tema de la fruta que es la de Aucaro hasta ahora eh, los jornaleros venían de Europa y de por ahí a recoger pues toda la Pues toda la fruta, todas la, eh, las, las olivas, toda la, la eh, meacha, como se dice, la, todo, la, todo el vino y todo eso Lo que pasa que ahora como se han cerrado las fronteras y no se puede viajar a, a España, a Francia o a donde sea que vayan los los temporeros Pues el han quedado, obviamente sin jornaleros Entonces el estado español y más estados a quienes están recurriendo, pues a los que hasta hace nada eran... Eh, pues los que no aportaban nada al Estado según ellos, los que había que echar, los que se les echaba, los que estaban viviendo ilegalmente, o sea, ¿sí? los inmigrantes sin papeles, están recurriendo a esa gente para que eh, nos salven a nosotros el culo, porque ¿qué pasa? Que como si no se coge ahora mismo la fruta y lo, todo lo que está ahora, eh, pues que está disponible para coger, pues que se va, eh, no, se va, se va a pudrir, o se va a pasar la temporada, entonces lo que va a pasar es que nos vamos a quedar los europeos sin suministro de comida. Entonces están tirando del racismo más sistemático que pueda haber para reclutar a esa gente que en general, en general son a los que se quiere echar para que nos salven a nosotros el culo. No hay que decir que detrás de eso hay eh, explotación, hay racismo, hay machismo, hay muchas mujeres ahí también. Entonces es un artículo que han sacado los de Viento Sur que está bastante bien. Entonces es una cosa bastante... Lo que está pasando ahora es eso, que lo que vamos a empezar a comer nosotros a partir de ahora lo han recogido esas personas eh, pues a las que les estamos dando como el culo viviendo en la calle y estamos recurriendo a eso, a la gente más eh, apartada de esta sociedad pues para que nos salven a nosotros el culo, para que luego venga eh, partidos de derecha extrema que digan que los esos inmigrantes en concreto, no los inmigrantes que ellos dicen que son inmigrantes o a sea, porque <risa> para que la puta derecha eh, diga que esos no sirven para nada. Pues no están salvando el culo. Y ya está, me callo. Barcato, que me he flipado. Bueno, pues seguimos con otra noticia que, que veíamos... Eh, bueno, yo al menos lo he visto en Arguía Alguien me la pasó por ahí Que se están multiplicando las, las radios libres Parece ser que las se están creando un montón de iniciativas De, de radios libres, autogestionadas gestionadas por, por la gente Por barrios o, o por pueblos Y, por ejemplo, en Italia se está creando como una red ¿no? de que también de gente que hace radio, streaming y así, colectivos de mucho mucha índole. Y nada, a ver si esto sigue así, ¿no? Y porque mucha gente está tirando de estas de estas herramientas para informarse y para comunicarse entre la gente del barrio y para entretenerse y que bueno, la tecnología por y para el pop Bueno, ya vamos ahora eh, pasamos Después de haber comentado las noticias, ahora pasamos a, al tema de que nos llevamos dedicando dos semanas Que es un poco eh, dar voz a los sin voz y más concretamente a los autónomos del pueblo Entonces esta semana hemos entrevistado a Ane de Ariema Taberna y a Iñaki de, de, de, el, de la asociación de Baturic Entonces bueno, es que ricasco a ellos y a ellas, a él, a él y a ella por habernos eh, dejado que les entrevistáramos y espero que, esperamos que os gusten estas entrevistas. Baturik y Arima Taberna. Pues un poco lo primero que nos gustaría saber es qué tal estáis. Sí. Bueno, pues haciendo, haciendo lo que se puede, ¿no? Es una situación súper, súper rara. Hay eh, que trabajando de casa y al final Por ejemplo, en mi casa, somos autónomos los dos, mi mujer también tiene la rutina en casa, a veces va a la rutina, a veces desde casa, eh, mi hijo le gasto una la tarde eh, las clases online, se con auto a veces y a veces un poco caótico ¿no? el reparto de, de oficinas dentro de casa, digamos, ¿no? espacios de trabajo. Pero bueno, llevándolo ¿no? llevándolo, no queda otra. Pues nos gustaría también saber un poco, ya centrándonos un poquito más en el tema, Eh, pues, ¿qué es Baturic, no? Brevemente, ¿eh? ¿qué es Baturic y cuál es su labor? Pues bueno, pues Baturic es, eh, en los mismos comerciantes, hosteleros y servicios de Trapa Gran, ¿no? No solo hay comercio, ni, ni solo bares, ni solo servicios, hay un poco de todo, ¿no? Y pensamos que es la agrupación de Jafarón que en estos sectores, en nuestro pueblo, la única, y es el centro... La parte es el centro comercial urbano abierto más grande como la Chaldea. Y nosotros nos gusta jugar con esa baja, ¿no? Y esperamos seguir siendo ese, ese gran centro comercial, pese a lo que está ocurriendo, ¿no? Porque esperamos que nuestro municipio siga siendo activo con mucha vida en la calle y queremos seguir siendo parte de esa vida, ¿no? Maturio reúne a todo tipo de, de, de empresas, eh, moda, tractado, hogar, geografía, farmacia… Eh, comercios de alimentación, eh, así como locales de hostelería tan bueno, y muchos servicios clínicas dentales, superapiertas, de inmobiliarias, imagen personal, eh, enseñanzas, artes gráficas, seguros, asesorías, bueno, de todo un poco, digamos, ¿no? Eh, desde 2005 do, la misión de la ha sido un poco velar ¿no? por, eh, por los intereses de sus asociadas y, aso, y asociados, además de trabajar también bueno, ...por el fomento e impulso... ...del enclave comercial más grande de Miachaldea... ...y no solo de nuestro pueblo... ...sino de, de los demás municipios también de Miachaldea, ¿no?... Que al final, si todos vamos por un camino... ...pues todos iremos bien, ¿no?... ...y, y luego... En, ...en el valle... ...pues entre comercios, tres días y servicios... ...habrá cerca de 300 establecimientos, ¿no?... ...entre el centro, polígonos, barrios... Eh, incluyendo bancos, pequeñas empresas de servicios, un poco de todo. Y en Baturic estamos 82. ¿eh? La mayoría en el centro urbano se apagarán y luego también hay asociados en la, en la arboleda. ¿eh? Uh -huh. ¿Alguna ventaja así de estar centro dentro de Baturic? Se, de, ah, bueno, recibe información. Yo, yo ¿no? creo que ventajas hay muchas. Si la gente no las ve, pero, pero Baturic, aparte de, de contar con la tarjeta, pisa propia gracias ¿Eh? a un convenio que tenemos con caja rural de navarra además de condiciones exclusivas para sus asociados los eh, asociamos a ba con caja rural ¿no? pues empresas etcétera etcétera etc., en condiciones etcétera ¿no? además bueno pues de Baturic, como sabéis, organizamos diferentes actividades a largo del negro, ¿no? para promocionar la actividad comercial y sus establecimientos ¿eh? organizamos nosotros solos como también con el ayuntamiento en la oficina Técnica de comercio de Minua Chaldea y la agencia de desarrollo, ¿no? Eh, pues como puede ser el bono que apagarán, el concurso de escaparates o el concurso de, de pinchos, ¿no? para las actividades las orientamos pues, con, con el ayuntamiento y OTC de, de Minua Chaldea. ¿eh? Y luego una parte fundamental también es la formación y organización de talleres para empresas, ¿no? Porque a veces igual eso, la gente no ve desde fuera, pero se hace un mogollón de de cosas, de escaparatismo, las redes sociales, de paquetería, motivación, atención al cliente. ¿eh? Y Baturic, eh, no solo es Baturic, Baturic está también metida en, en otras entidades, ¿no? Como pueden ser Escarraldenda, que hace muy poquito desde Escarraldenda hemos abierto una oficina técnica para las nuevas asociaciones de Escarraldenda y M.H. Aldea, eh, que participamos eh, eh, en nuestra asociación, ¿no? Desde esa oficina... Se, se, se lanza en campañas conjuntas, eh, sofre de asesoramiento, información, eh, se, se ha soltado una campaña la de cuando cuando esto termine o cuando esto acabe, no me acuerdo ni título, cuando se acabe eh, un vídeo que nos soltamos redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Para recordar que el comercio está ahí para la vuelta. Luego también somos socios, eh, estamos dentro de la Confederación Empresarial del Comercio de de Vizcaya, de COVID, desde la que se trabaja la defensa de los intereses del sector, impulsando campañas a nivel de todo Vizcaya, talleres, cursos. Eh, y aquí, por ejemplo, sale una oferta enorme, ¿no? Y puedes acudir eh, a parte de los cursos que podamos eh, organizar en Zapagará, pues tú puedes acudir a un, a un curso de, de no sé qué historias que se está dando en Granica, o, uh -huh. o en Sestau, o en Bilbao, ¿no? Y lo mismo, uno de Granica o Sestau puede venir a un curso que estamos organizando entra a pagar algo junto con TECOBI. ¿eh? Uh -huh. Entonces, imagínate la oferta desenriquecedora, de súper amplia, y, y está muy bien, ¿no? Y muchas veces eh, la gente piensa, pues, que hacerte socio solo para tener la tarjeta. No, hay muchísimo más, muchísimo más. ¿eh? También estamos metidos en el alcalde Codendac, que, ¿eh? que agrupa las cuatro asociaciones de la comarca, y que anualmente solemos organizar la mesa Jaya, ¿no? Y desde Baturica, además, le tenemos eh, especial cariño a A, a esta asociación, porque nació un poco de, de nuestra mano, ¿no? Pues a María Ángeles Tubizarreta se le ocurrió que, ¿por qué no ponemos cosas entre las cuatro asociaciones de la comarca, no? Pues empezamos a reunir y ¿quién va a decir que iba a salir eh, Machaljaya, no? Porque es una caída eh, de verdad muy muy muy potente y que desde desde el Gobierno vasco, etcétera, etcétera, se mira además con, con muy buenos ojos, ¿no? Y luego bueno, pues colaboramos también en en, en, mil, en mil historias, ¿no? en carnavales, fiestas patronales, uh -huh. eh, en un montón de cosas. Y luego, aparte de todas las cosas que hacemos, por ejemplo, hace poco eh, metemos un escrito en el ayuntamiento para que los establecimientos hosteleros eh, puedan abrir algo más. ¿no? Entonces, en fechas señaladas eh, de 2020, pues, por ejemplo, imagina que carnavales, fiestas, los fines de semana de Navidad... Los, los bares de los estadounidenses de Tazagaran, no solo los asociados, eh. también los no asociados, gracias a la van a poder eh, abrir más tiempo a sus estadounidenses. Tener un horario más, más mayor, más grande, ¿no? Desde... Sí, ¿no? Nuestra principal idea es esa, que juntos somos más y que juntos somos más fuertes. Vale, eh, desde que ha empezado toda esta crisis, ¿no? que ya llevamos bastante tiempo, como, abramos, sí. como estamos ahora grabando, eh, pues han pasado ya un mes y pico, un mes y medio casi... ¿Sí? Eh, nosotros en este tiempo hemos estado hablando con más autónomos, más pues, gente conocida del pueblo y pues, básicamente nos han dicho se pues, que lo están pasando bastante mal, que están muy jodidos. Y, y eso. Entonces la pregunta un poco va dirigida desde Baturic, pues eso, siendo también consciente de vuestras limitaciones, fortalezas y todo eso, pues qué es lo que habéis hecho hasta ahora y qué intenciones hay pues un poco de cara a futuro, ¿no? A la teoría que ahora mismo no se le está viendo mucho, ¿no? Pero decir que lo que nos estamos pasando un poco es en el asesoramiento y en el envío de información a las empresas asociadas. ¿eh? Eh, desde, desde que ha empezado esta historia, en TECOBI, se montó, en TECOBI, por ejemplo, durante todo el año nos mandan información de todo tipo de cosas de subvenciones de, de cualquier cosa ¿no? de formación lo que hemos, lo que hemos venido abundant antes pero en estos momentos en, en, de kobe eh, se ha puesto al servicio de todos sí. nuestros socios eh, un, un teléfono para que puedan llamar para asesorarse para lo que sea para lo que sea y estamos sintiendo en eso y estamos enviando información a diario a, a sí. todas las empresas asociadas a tu de toda esa información kobe nos la envía a nosotros y nosotros la distribuimos entre todos los asociados ¿no? y claro además eh, es una, una locura y toda esa información hay que filtrarla porque está llegando una una información del gobierno central que le puede decir que mañana van a y de repente ¿no? y se están cambiando las cosas Entonces desde kobe se está se nos está pasando toda esa información al día con las modificaciones Eh, con links a, a boletines de qué manera tenemos que actuar eh, aparte de su talón de los protocolos, ¿no? a la hora de abrir un establecimiento de los que tienen que estar abiertos Les hemos mandado eh, qué medidas tienen que, que, que tomar hemos colgado en el Facebook de Baturi qué establecimientos si están abiertos eh, en capa en grande entre nuestros asociados y de los que nos han pasado información, claro ¿eh? mm -hmm. y lo que estamos haciendo básicamente Eso. Y luego también estamos trabajando, eh, aparte de ofrecer el servicio personalizado a los usuarios eh, y que a diario enviamos todas estas historias, eh, también hemos estado, estamos presentes en la campaña esta que Fundación BDK ha, ha puesto, ¿no?, eh, porque se ha llevado a cabo con todo el tejido comercial de, de Vizcaya, entre en los que está metido también Paturic, eh, ECOVI, Esquerra Aldenda, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no?, Y... Aparte de la, de la hoja esta de Baturic que has dicho en la, en la web vuestra de Baturic he visto también, vía vi ayer que en el ayuntamiento creo que, por, por fin digo, porque creo que ha sido hace poco con lo puesto también está, he puesto pues, cuáles tiendas están abiertas abiertas qué servicios sí, no. ponen, entonces me gustaría preguntarte, de momento a nivel institucional, o sea, tanto a nivel de ayuntamiento como a nivel de instituciones cuáles ayudas se, se han planteado Te comento, están teniendo ayudas de un montón de ayuntamientos Además, ayer ayer tuvimos una reunión, eh, un top con el recogido, ¿no? y se estuvo hablando de todas las ayudas. Muchas de las ayudas que, que están saliendo no se saben cómo se hablaba. Eh, entonces, nosotros al ayuntamiento lo que le hemos pedido es que, que las ayudas que, que vaya a dar el ayuntamiento, que sean concretas, Que sean concretar que, no para... que sean realizables, ¿no? Que sean reales. Eso es. Que no sean... Vamos a dar 600 euros. Robert, yo no tengo dinero para esos 600 euros. Sí. Que no titulares. Le vamos a dar no sé cuántos mil euros en el comercio. Que eh, estamos en contacto con gente de otras asociaciones. De municipios en los, que, en los que han salido ayudas. O que se ha dicho que se va a retirar que no se va a cobrar la basura, el alcantarillado, etc., eh, no es legal eh, no cobrar el alcantarillado la basura. Entonces, lo que está haciendo cada uno es lo que da la gana. Entonces, yo lo que creo que hay que ser un poco más cautos, ¿no? no sabemos eh, que, por ejemplo, el, el ayuntamiento de Trapa sí está trabajando en, en, en unas ayudas, ¿no? Eh, y lo que le hemos pedido nosotros es que sean eso, concretas de cada sector, concretas entre los que Pues se han obligado a cerrar, digamos. Porque al final a ti a cerrar. Sí, sí. Luego estamos viendo también eso. Yo lo que estoy viendo a nivel de pueblo, que todos dicen lo mismo. O sea, to to todos digo a todos los que hemos entrevistado. Básicamente todos dicen lo mismo. Que lo que se quiere es que sean... Eh, que no se queden solo en eso, en titulares, sino que sean de una vez por todas ya realizables... Y Eso, ¿eh? que se diga qué es lo y que tenemos horas. que hacer para lograr esas eh, ayudas, porque es que si no, literalmente, Eso, ¿eh? unos lo van a pasar muy putas y otros, aparte de pasar las muy putas, pues van a cerrar, li literalmente. Claro, luego también lo que se quiere es cuantificar cuántos son los que los que pueden llegar a esas ayudas para saber cuánto dinero tenemos que destinar, ¿no? Porque si al final dices, vamos a dar mil euros y se presenten 10 como mil, ¿no sabes? Trabajando también, se si va a lanzar, el bono te a, pagar, a bueno. la vuelta, va a estar en la calle. Se va, se va a a vender y con mayor partida de la que venimos eh, viendo hasta ahora. Estamos uh -huh. trabajando en eso. Y también se está trabajando en algo para contribuir al municipio. ¿eh? De consumir limpio, consumir local y consumir cerca de casa. Sí, tenéis vosotros también unas propuestas ¿no? que tengo por aquí apuntadas. Sobre el aire también el tema de no a las... Una campaña que vosotros queréis un poco igual también comentar, que es no a las rebajas. Pues nos gusta saber... Sí, a través de COVID, claro, porque al final eh, Baturix solo no puede decir no a la las rebajas, no puede, no, puede, no tiene fuerza para esto, ¿no? Entonces Baturix, en los estamentos que está metido en, en COVID, en la Confederación Española de Comercio, que es la que, al final, la Confederación Española de Comercio, es la que está trabajando con, con todos los grupos parlamentarios en Madrid y está metiendo caña allí. Porque al final el Gobierno vasco, eh, no tiene por mucho que el Gobierno vasco estaba diciendo que el día 27 vamos a abrir, eh, si el gobierno central nos dice que sí, eso no se va a poder hacer. ¿no? Entonces, eh, se está trabajando en, eh, a través de en Madrid, con los partidos políticos, etcétera, etcétera, y metiendo un poco de presión en el tema de las financiación, que la financiación sea a coste cero. Aquí hemos financiado nosotros también a otros, ¿no? en otros momentos. Pues ahora toca que si nos financie a, a coste cero, que la venta por Internet, que son las son para productos de primera necesidad como se ha hecho en Alemania o según uno, se está intentando hacer Alemania, en Francia ya se ha empezado y en Italia también eh, rebajas, que no haya rebajas eh, durante este año por el estado de alarma, ¿Por qué no que no haya que no haya rebajas, no ha habido temporada de verano, la gente tiene en los almacenes un montón de prendas que no, que no va a poder venderlas bien o si hay rebajas, retrasarlas ¿Qué es lo que está en juego? en tu opinión, eh. O sea, ¿qué es lo que está en juego, quiero decir? Si las cosas no se hacen como se tendrían que hacer, si no se ayuda a los autónomos, lo que se les tendría que ayudar que pues que debe ser muchísimo más de lo que se les ayuda hasta ahora, o sea, ¿qué es lo que está en juego? Pues el cierre, eh, cierre y que muchísima gente eh pues, en riesgo su esto, ¿no? Su forma de vivir y, y de ir a ir y llevar el pan a casa. Mundo puestos de trabajo. Claro, lo de las rebajas, pues si no se pueden eliminar, pues retrasarlas. Porque somos conscientes que luego existe otro tipo de, de sector, ¿no? El de los centros, de las grandes marcas. Que las grandes marcas presionan para que haya rebajas para que Pues bueno, si rebajas que las hay en septiembre. ¿Las grandes marcas por qué presionan para que haya rebajas? Porque es su manera de vender, son eh, tienen tácticas más agresivas a la hora de vender, uh -huh. Nos hacen ir allí a comprar, ¿no sabes? ¿Ah? De alguna manera. Entonces, eh, nos pensamos que hasta mediados de agosto o por ahí que no debería de las rebajas. ¿eh? Que dejar un poco vender ropa de temporada y calzado, complementos, que no se ha podido vender. Uh -huh. Porque no se ha podido. La gente tiene en las tierras un montón de ropa que acaba de llegar. A esa ropa hay que darle salida. Pero vamos a darles una oportunidad también para que puedan vender bien, digo yo. ¿no? Uh -huh. Y luego también lo que hemos pedido es un calendario de apertura porque no sabemos de qué manera vamos a salir a la calle. Entonces, desde Baturic, un poco el resumen así para que yo... Es que, de momento, lo que se pretende es, con el fin de salvar a todos estos autónomos, eh, pues se pretende que las medidas sean realizables y concretas de una vez, y aparte, pues, de que sea información de qué, cómo, cuándo hay que abrir los comercios, ¿no? Y que se les tenga, obviamente, claro. en cuenta. Claro, porque no es lo mismo abrir en Bilbao que en un día que en Trapagarán o que en Gatica. Porque el número de casos o infectados no es el mismo en cada sitio. Uh -huh. En Gaticas era mucho más fácil y bien munguía, que hay menos casos, que, en, que que en Bilbao, ¿no? O que en Maracaldo, que mogollón. No sé si tienes algún mensaje así ya para ir terminando, eh, pues un poco para los autónomos o si quieres decir tú algo más, pues a eh, nivel ayuntamiento, no sé, si te apetece. Decir, no, a, a nivel ayuntamiento, estamos hablando con el ayuntamiento, como te he comentado, ¿no? Y, y nosotros, por lo que queremos es que sean eh, cosas eh, facibles, eh, que las ayudas, eh, pues que sean ayudas que igual no son. Para qué? evitar duplicidades también, porque luego de repente imaginas dan una ayuda para parte por los autónomos. Y viene el gobierno vasco, el gobierno mucho, y dice, no, esa ayuda no la puedes dar, ya se ha dado. Uh -huh. ¿No? Pues que sean ayudas concretas al final y en cosas que no, que sean diferentes. ¿No? Uh -huh. lo que hemos estado hablando, ¿no? Y un mensaje para los autónomos y comercios, y pues que juntos eh, vamos a dar el callo como siempre, ¿no? Lo hemos hecho y que vamos a salir de esta, pues yo creo que más reforzados y que esto nos tiene que enseñar a salir con, con nuevas lecciones aprendidas, ¿no? Quiero decir también alguna cosa más, ¿no? Lo necesita para algo, ¿no? que miden todos los días el correo electrónico, que Baturi, que está todos los días dando calles, enviando el mes, no tenemos a nadie, ¿eh? Baturi no tiene a nadie. Aquí la gente de la Junta se lo está currando, ¿eh? haciendo que esta información llegue a los asociados, etc. ¿vale? Sí, que no hay liberados. Y, pues, ¿no, pues? Que aquí de ponerse alguien con nosotros en contacto, pues, que lo no pueda hacer con Olga de Liberia, Olga, con Ainhoa de Ibu, Miguel de Vivanco, Marta de Trapa Digital, José Arantzalaparta, de la Pita o conmigo mismo. ¿no? ¿También pues, tenéis no tenemos... Facebook, Instagram, algo de esto? ¿Tenéis? en una página de, de Facebook y luego el correo electrónico, ¿no? baturictrapagaran.com y luego tenemos otro correo, baturictrapagaran.com Vale. Entonces, por por esos correos electrónicos, se van a contacto con nosotros y, y hablamos de lo, de lo que sea, ¿no? Y si tienen cualquier duda, cualquier historia, pues que nos lo digan. Vale. Jo, pues es que recasco, Iñaki. ¿Algo más, así, parece vale decir también que hay un montón de establecimientos abiertos en el pueblo ¿eh? para que no, no nos falte lo básico ¿no? y que lo están haciendo muy bien y que hay que agradecerlo también a ellos en los aplausos de las 8 Vale Bueno, pues estamos con anne de Arima Taberna y vamos a hablar un poco con ella sobre la situación del bar, que el bar... Bueno, Egunon, Nane, ¿qué tal qué tal todo este tema? <risa> eh, bueno, lo primero, muchas gracias por hacer lo que hacéis y por darnoslo. Bueno, oye, algo tenemos que hacer en casa. <risa> eh, ¿Cómo estás llevando todo el confinamiento y toda esta historia? Bueno, pues nosotros ahora mismo estamos tranquilos dentro de lo que cabe. Eh, bueno, como algunos ya saben, pues nosotros llevamos cuatro meses abiertos cuando, pues por la situación que estamos viviendo, hemos tenido que cerrar. Y bueno, pues lo vemos de una manera optimista. Eh, queremos creer que, bueno, que después de cuando empiece la normalidad, vamos a ponerlo entre comillas... Pues que la gente va a tomar conciencia de, de cómo lo está pasando en las personas autónomas y los pequeños negocios y que bueno que queun con miedo que la gente pues va a salir a la calle no y va a hacer dentro de lo que cabe pues una vida normal vosotros habíais habíais abierto hace hace nada no nada en diciembre abrimos eh, a mediados de diciembre. Y nada, pues habíamos cumplido pues hace nada, pues, ya te digo, cuatro meses recién pues, abiertos. Estábamos ahora un poco entrando en en la normalidad, ¿no? Un poco ya... Eh, eh, pues, Estabilizándose. Eh, estabilizándonos, eso es. ¿eh? <risa> y bueno, justo pues parón. <risa> Entonces, bueno, eh, nosotros dentro de lo que cabe, pues es eh, un negocio familiar, ¿no? Que es lo que comentaba el otro día... Eh, Tomás de, de la pinta toás no sí, sí sí Tomás Tomás eh, de la pinta y, y bueno y comentaba pues o sea, que hay muchos negocios en el pueblo que son familiares, entonces bueno tiene sus pros y sus contras no la contra es que va todo para la misma casa, entonces eh, al paralizarse los ingresos, pues no entra nada. Y lo positivo bueno, que al menos eh, no tenemos ese gasto de, de personal, no por decirlo de alguna manera, entonces bueno aunque acabamos de empezar tampoco nos había dado tiempo a generar empleo, entonces bueno es un gasto menos que, que ahora mismo, pues no, no tenemos que, no afrontar. y o salvar ahora mismo está está cerrado. Cerrado me refiero... Nada, totalmente cerrado, porque nosotros todavía no habíamos empezado, aunque en un principio teníamos pensado el tema de cenas, comidas y... eh Nada, no no lo hemos cerrado. Nosotros dieron la noticia, bueno, como como yo creo, como todos los bares del pueblo, lo empezamos a notar esa misma semana, la semana que lo cerraron. O sea que el mismo sábado eh, a las 2... Eh, dijeron, bueno, se, salió por televisión la orden de que a partir del domingo tenían que cerrar los establecimientos de hostelería y nosotros ese mismo día, el sábado decidimos cerrar a las 4 o sea, dieron la noticia a las 2 y a las 4 bajamos la presión Digamos, bueno, claro ahora mismo no tenéis noticias de cuando se pueda volver a abrir ni nada, claro Nada, nada, no tenemos ni idea eh, se especula mucho se dice que Pues por una parte que en mayo, por otra parte que en junio, por otra parte se dice que hasta diciembre. <risa> sí, hasta para diciembre, ¿no? Nosotros eh, pues estamos esperando. Yo creo que era un momento en el que en el que vamos a tener que ir, ¿cómo me explico? Hm, mm, en que vamos a tener que ir eh poco a poco haciéndonos a la situación. Sí, improvisando. Improvisando exactamente la palabra improvisando ¿No? vamos a tener que ir improvisando, no entonces bueno eh es esperar esperar esperar y y bueno no nos queda otra, no esperar improvisar y una vez que todo empiece, pues quizás volver a a, a hacer cosas nuevas ¿no? adapt a, a comoizar todo y volver a a reinventarnos por decirlo de alguna manera no entonces bueno. Lo, nosotros otras formas sabemos con de manera positiva ¿eh? o sea queremos pensar que una vez que empiece que que abramos los, los vamos, que podamos abrir los establecimientos nosotros creemos que, que, que va a haber que va a haber gente que que va a seguir viniendo Si sí, con miedo no porque el miedo al final yo creo que va a ser un enemigo eh muy grande porque claro como tampoco vamos sabemos cómo va a seguir esta situación si puede haber un repunte en, en diciembre o no. En Navidades que hay gente bueno que puede volver a a haber un un brote grande de, de de este virus no pues sí que creo que la gente pues tiene miedo también pues a invertir a gastar a a salir eh, y también el miedo a pues a poder contra el virus no pero uh -huh. bueno queremos mirarlo de una manera positiva y ahora mismo os está generando gastos o sí sí nosotros eh. Todo lo que es autónomos que decían que no que autónomos eh, vais a estar centros de pagar autónomos, eso no es verdad eh todos los autónomos y la luz el agua los impuestos todo todo todo eh, tenemos que seguir pagándolo igual eh, nosotros eh, además ahora eh, bueno eh, hay eh, estamos eh cobrando una ayuda que es el paro no vamos a así eh que bueno, que tú cobras según eh según lo que haya eh, cotizado autónomos, ¿no? En nuestro caso es el mínimo. Eh, entonces, claro, bueno, acabamos de abrir, ¿no? Entonces, tampoco vamos a cotizar, es lo lógico, ¿no? Como la como, como le pasará a muchas empresas que acaban de abrir o bueno, incluso empresas que lleven tiempo, bares que lleven tiempo, negocios o autónomos que, bueno, Eh, cotizamos el mínimo, ¿no? Entonces la ayuda son 600 euros. Uh -huh. eh, claro, tú fíjate, son 600 euros, y si autónomos son el mínimo 300 euros... Pues... Sí, sí, que lo he comido <risa> por lo servido, ¿no? Eso es, o sea, eso es la la ayuda, ¿no? Y luego sacaron también eh, desde el Gobierno vasco una ayuda de un total de 3 millones de euros, ¿no? que si iba a ser de 3.000 euros, pues... Eh, ...por cada persona que, que bueno que solicitante... ...entonces eh, con las cuentas pues eh, nos dan a mil personas... Eh, ...eso fue un caos... ...era una ayuda destinada a pagar autónomos... ...a pagar los alquileres de los negocios... ...y abriendo el plazo a las 12 de la noche... Eh, ...fue una guerra total... Eso fue eh, hace no, poco, ¿no? Hace unos días eso... Sí, sí, o no. sea, hace, sí bueno, hace una semana un par de semanas... Eh, <ríe> Hola una guerra total porque, claro, se colapsó totalmente la página web. Sí. Entonces, claro, tú estabas intentando mandar todos los papeles junto con el gestor, junto con... y no había manera porque la, la, la página se colapsaba, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi caso, eh, eh bueno, conseguimos mandar los papeles a las 4 menos 20 de la mañana, desde las 12 de la noche, y hemos sido el número 23.000. Solo. ¡Ja, <risa> O sea, que yo por la verdad que el autónomo, o sea, bueno, me, me río, ¿no? Pero me río porque, bueno, me hace gracia porque eh, la gente, o sea, lo que dan a entender eh, desde la televisión o desde muchos medios es que hay ayudas y en verdad no hay nada. Sí, sí. O sea, lo único que tenemos es eh, los préstamos. O sea, no hay nada más préstamos que son parches, uh -huh. ¿no? Eh, que al final eh, no te solucionan nada. O sea, lo que hay que hacer es desde nuestra parte va a ser eh, un esfuerzo terrible en poder mantener eh todo lo que hemos creado no entonces bueno de momento hablaban de ampliar las ayudas la ayuda hasta del alquiler y y de autónomos eh pidieron disculpas eh, desde el gobierno vasco diciendo que bueno que había sido un caos que le, que no sabía que iba a ser así no y, y Hombre, algo que era evidente no yo creo. <risa> Y, bueno, yo creo que era bastante evidente qué es lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una carrera eh, nefasta. Entonces, bueno, yo como autónoma me siento bastante desamparada. Desamparada por por todo, ¿no? Porque, bueno, eh como comentábamos, pues tampoco desde el ayuntamiento se ha visto ningún tipo de enlace o algo que nos facilite el conocer eh, ayudas. Tampoco se habla una vez del ayuntamiento de qué es lo que va a pasar, ¿no? O cómo nos van a poder ayudar, ¿no? A ver, tampoco se pueden pedir soluciones inmediatas. Sí, sí, sí, pero bueno... Eso está en... claro, porque al final estamos improvisando, sí. es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, esto es una situación nueva, hay que ir improvisando poco a poco y es, y es normal, ¿no? O sea, yo, yo quiero entender que es normal. Pero sí que mucha, no sé, cerrar en el ayuntamiento antes de que cerrásemos los establecimientos, no sé, una sensación de abandono. Sí, no, porque al final... Eh, tú tienes un bar, pero ellos viven de eso, o sea, es su trabajo, me refiero que tampoco estamos pidiendo óperas al Olmo, que su trabajo es esas cosas. Eso o sea. es, entonces, bueno, eh, solo nos queda esperar, esperar, y, y bueno, nosotros aún con todo esto, ¿no?, eh, pues sí que tenemos la, la sensación positiva de que, bueno, de que vamos a salir de esta más fuertes, ¿no?, mucho más fuertes que nunca, y bueno, y tendremos que tomar conciencia, yo me me incluyo, ¿no?, a la hora de consumir más dentro del pueblo, eh, consumir más en los pequeños negocios uh -huh. y, bueno, un poco para apoyarnos entre todos. Hombre, también ahora mismo se está viendo, ¿no?, como esas grandes compañías también ahora mismo tienen terreno abonado para arrasar con toda... Vosotros igual que tenéis eh, un bar o así, es algo diferente, pero otro uh -huh. tipo de establecimientos, pues sí que hay que sí, tener sí, no, esa no. conciencia, sí. Sí, claro está está claro que al final eh, bueno esto es como todo que el pequeño siempre el pequeño pierde el, el, el grande suele ganar no eh, al final nos facilitan eh, bueno no es que faciliten no sino que bueno al final tienen otras mecánicas y otras formas de jugar que, que quizás tú como pequeño pequeña empresa no eh, que pues no llegas a, a sus ofertas oa esas o a esa manera que tienen de poder vender que tú no puedes llegar, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahora yo creo que que estamos tomando conciencia a todos y que lo que tenemos que hacer es seguir tomando conciencia y, y, bueno, y tranquilizar el miedo, sobre todo no tener miedo. eh Tranquilizarnos eh, y, bueno, y pensar que al final esto va a ser una etapa que vamos a recordar. Tener conciencia, cuidarnos, cuidarnos entre todos uh -huh. y, bueno, y siempre con ánimo. Y ya te veo positiva, sí la verdad que sí la verdad que sí y no sé si has estado en contacto o sabes de alguna otra noticia de algún otro bar o algún otros eh, yo que es algún otro establecimiento que se les haya ocurrido o que tengan alguna idea o que se les haya ocurrido alguna cosa para pues yo que se eh, se ha oído mucho de los bonos esos famosos bonos. Eh, sí, comida no a, sí. a domicilio, cosas de ese estilo ¿Los bonos? ¿Te refieres a los bonos de la BBK? Eh, sí, porque hasta donde yo sé no hay más Sí, eh, bueno, eh, nosotros eh, desde la desde nuestra empresa cervecera también nos ofrecieron eh, un movimiento que se llama Forza Bar uh -huh. En el que, bueno, el tu cliente, el cliente de siempre o incluso un cliente que todavía no te haya conocido, ¿no? Eh, puede anticipar ahora eh, ingresando 10, 15 euros, 5 en por ejemplo, pues para pagar una ronda que cuando podamos abrir eh, vaya a consumir. Ajá. Uh -huh. eh, es un, un bueno, pues una propuesta que han lanzado eh, y luego también eh, desde la BBK eh los bonos en el que también nos hemos apuntado. Mhm. Uh -huh. Que bueno, eh, que cogen los bonos de 5 o 15 euros y que luego bueno, pues eh, se aumenta con con 10 o 5 euros de más. Uh -huh. eh, pues aparte de eso, no tengo ni idea de si hay alguna ayuda más o no. Luego sé que algunos bares, eh, por ejemplo como La Pinta, que bueno... Eh, Han hecho lo, el tema del wifi, y un poquito así para impulsar para ayudarnos ¿te referías a eso? No, bueno, eh, me refería más que nada pues eh, para no tener eh, esa actividad económica totalmente parada, o sea, rollo igual. Ah, bueno, sí, he eh, hecho, por ejemplo, eh, eh, varios que pues no daban a domicilio y que daban bocadillos, hamburguesas o, o bueno, o menús, uh -huh. y cara sí se han sacado la licencia para poder repartir. Ajá. Uh -huh. Lo que que la licencia te conlleva un coste. Sí, sí mira, eso yo, Entonces, yo bueno, eso no sabía. También, eh, también es algo que no todos los bares ahora mismo pueden asumir. Sí, sí. Entonces, eh, no solo un coste de licencia, ¿no?, de pagar de licencia, sino también de gestoría. Eh, un un coste que, bueno, eh, a ver, yo sí lo veo como una salida eh, para aquellos locales que estén preparados, pero para los que no estén preparados, pues... Sí, sí. Sí, no, que pues al final no, luego... estas cosas te llegan de oídas muy fácil, pero luego no es tan fácil, claro. Sí, luego a la hora de hacer, a ver, eh, nosotros eh, hemos pensado muchas cosas, eh, en caso de que nos tenían, bueno, de que tengamos que estar cerrados hasta hasta finales de año, que espero que no. Pero bueno, si tiene que ser por salud, pues tendrá que ser así, ¿no? Es, es la salud ante todo. Pero en caso de que sea hasta hasta finales de año, pues hemos pensado también en en poder ofrecer otros servicios distintos, ¿no? Uh -huh. Que no implique en el, el el que tenga que estar abierto o no el establecimiento. Pasa que, bueno, y entra muchas cosas en juego, entra en juego el que, bueno, tienes que buscar el proveedor también, porque, claro, eh, todo el tiempo que llevamos cerrados, ahora mismo no tenemos no estamos abastecidos de género. Uh -huh. eh Tienes que tener personal o tú mismo arriesgarte a, a salir... Sí, ah, sí Entonces, bueno, van muchas cosas dentro de, de todo eso. Uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, en temas de ayudas, eh, ya te digo, el bono de la BBK, que nosotros sí que nos hemos apuntado, uh -huh. y el movimiento que está haciendo Solidario eh, Fuerza Abad. Uh -huh. Vale, y en cuanto, uniéndolo un poco con lo que decías de Tomás, del wifi fi eh, uh -huh. antes me habías comentado que Que tú estabas ahí y que te algún vecino te había dejado no la ah, sí. la red sí. sí porque yo en casa pues no, no, no tengo internet entonces eh me, me la ha dejado un vecino sí sí o podemos hacer llamamiento a que le, porque también <risa> estábamos viendo. Eh, el otro día nos comentaba un, un compañero que en Zaragoza habían empezado como una campaña de ab abre tu wifi, ¿no? Para que ah, todo el mundo pudiera tener acceso a internet porque había muchas familias que igual incluso los, los niños y así no podían acceder a, a cosas de clase porque no tenían internet o cosas así. Y... Sí, la verdad que, que es algo que, pues que es interesante, ¿no? Bueno, yo ánimo ¿eh? Sí. Si alguien no tiene wifi en la calle Ramón y Cajal y le llega la señal de Arima Taberna, la contraseña de Arima Taberna, todo junto, en minúsculas. Muy bien. Me sumo ahí al gesto. Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo más o no sé. Eh, Na nada, nada más eh, quedamos a la espera de, de pues un poquito un, eh, una crítica constructiva al ayuntamiento que esperamos noticias de ellos eh, un poco pues aunque sea reunirnos no todos los hosteleros que parece algo a veces muy difícil no pero igual ahora es necesario una vez que empecemos a funcionar. Eh, o al menos que no que nos pongan soluciones inmediatas, pero sí que nos acompañen un poco en este proceso que va a ser duro para todos. Uh -huh. Entonces, bueno, nada, mando muchísimo ánimo a, a todos, eh, muchísimas gracias por por darnos voz uh -huh. y nada, hay muchísimo ánimo a todas y a todos. Vale, no, pues gracias a ti por por participar. <ríe> a vosotros y a vosotras. Bueno, muchas gracias. Es que, eh, bueno, es que ricas, coiñaki, etané. Eh, su en la guncha gatik. Y bueno, eh, el tema de los autónomos, como veis, está un poco complicado. Las ayudas parece que no acaban de llegar, no acaban de llegar, no acaban de llegar. Y de mientras la gente sigue estando puteada. Entonces, pues esperemos desde aquí que cuando se termine todo esto se haga... Eh, pues lo okay, que ayudamos más al pequeño comercio pues porque ahora más que nunca es cuando más se nos necesita teniendo en cuenta que el corte inglés está empezando, quiere abrir los domingos eh, las, las grandes multinacionales se están megaforrando con esta crisis y ya sabemos que el dinero que se destina a esas multinacionales se escapa del pueblo a manos del 1% del mundo Una vez terminado el tema de las entrevistas, pues ya lo único que queda es eh, qué vamos a hacer, eh, qué pasa con los talleres que estamos haciendo, con el di los directos que estamos haciendo, qué es lo que pasa con todo eso. Bueno, pues en la página web está... Hay un formulario para con diversas opciones de talleres que podemos hacer o cualquiera pueden mandar ahí si, si quiere darme ayer, porque tampoco aquí somos más que nadie y cada uno ponga lo que les haga. Ah, sí, y, hay más las medidas de un percusio-tallera, ¿no? Pues sí, percusio-tallera han pedido, por ahí alguien ha puesto, alguien más ha rellenado los formularios, así que más o menos a la medida que podamos iremos haciendo. Y si alguien se anima a hacer, pues perfecto. Vale, y el... Esa, esa aparte de esto pues estaría guay que ya que estamos hablando tanto de autónomos y autónomos y tal pero no nos olvidamos de la gente que, que no es autónoma pero que tiene que, que currar que también está en una situación precaria eh, seguramente con horas extra por esos días no trabajados o teniendo que ir a trabajar en, en condiciones de seguridad pésimas O ahora mismo pues verte seres despidos improcedentes y ahora es el caldo de cultivo para cualquier tipo de abuso desde las patronales entonces os animamos a que nos mandéis emails de vuestras situaciones o audios o lo que queréis para poder yo qué sé, hablar con vosotros o, o simplemente dar cuenta de, de, las, de los abusos que se están que se están cometiendo y la semana sí. que viene vamos a intentar entrevistar eh, al Gente que, que está eh, en contacto con las personas refugiadas de, de que hay en Euskal Herria Vamos a intentar eh, a los bereberes Amasí que están en La Cesarra, en Maracaldo Vamos a intentar con los albaneses que están en Ciervena Y vamos a intentar también con la ONG que está ahora mismo en Lesbos Que a nivel de Euskal Herria pues era las más grandes que hay Que es Saporeac que nos cuenten un poco cuál es la situación de esas personas en estos momentos. Salí de casa con lo puesto y poco más, dejó atrás una ciudad destruida por las bombas, huyó de la muerte, del rugir de las armas, viajamos de noche nos movemos en las sombras, evitando puestos de control en carretera, balas de metralla y artillería ligera, sobre nuestras cabezas cazas sobrevuelan, su mira no distingue, hospitales y escuelas, Alepo son ruinas, apenas queda vida, el país se ha convertido en un callejón sin salida, tengo la esperanza bueno pues ya terminamos este programa que cualquier persona que nos oye también nos puede mandar un mensaje de porque claro nosotros emitimos esto pero no sabemos quién hay detrás si nos soy si no o cómo va así que estaría guay recibir un feedback y vamos a despedirnos ya con una canción de la chavalada del valle Eh... Un vídeo que hemos encontrado por ahí De eh, Goits Sevilla Raperos del pueblo Que hacen canciones Que seguramente Bueno, habrá gente que conozca Nosotros no conocíamos Y os dejamos con, con este tema ¿No? Eh, apoyando a, la, a los músicos del pueblo ¡Gurren Master Arte! Hora de preguntarse por qué A pesar de que nos roban siguen votando al PP Es algo que no entiendo Y entro en un ciclo que Empiezo a odiar el mundo y ya no quiero estar en él Un país de mofa, esto es un país de mofa Un país de mofa, esto es un país de mofa Me siento dicaprio hundiéndome en el Titanic Sabiendo que esto es por el efecto mariposa Poliscuras, políticos y demás Teniendo que ser los buenos son una lacra social Si veo un poli me cuesta respirar Pero la noria gira siempre y recibes lo que das juego con Rajoy para ver si se entera de que el papel para expresar mis ideas, que la piedra es pa' partirle la cabeza y que le cortaría el cuello por sacar siempre tijera los catalanes fugan y yo me iría también, lo único que me une España es el carnet de identidad al rey le pagamos las putas y el chalé y un policubre a otros y se pasan al pegar, luego fumas porros si eres un criminal ellos pegan ancianos en cada manifa, Ni tras en la calle Y te vienen a multar No detienen a los malos Lo malo se lo esnifan Violan a chavalas Y no sé dónde están La mitad están gordos No se mueven ni pa' El poli que más curra Se llama radar Este tema es para ti Te tragas la multita Hacen cosas buenas Y eso también lo sé Pero pierden el respeto Al abusar de su poder No es que sea mal pensado Solo soy de pensar Que el que habla demasiado No tiene na' que callar Por ser vasco No me llames etarram Puto patriota Asqueroso nacional, en contra de la violencia en ámbito general, pero la bomba de Carrero no estuvo nada mal. Es hora de preguntarse por qué, hay políticos con panze, niños sin nada que comer, es algo que no entiendo y entro en un ciclo que, empiezo a odiar el mundo y ya no quiero estar en él, un país de mofa, esto es un país de mofa, un país de mofa, esto es un país de mofa, me siento Maradona, con el último chute, sabiendo que la droga me ha sacado tarjeta roja, sé que Dios no existe, y si existe qué, sería un hijo de puta, pero tú que eres fiel, explícale a los niños, que se mueren de sed, que lo importante no es el agua, lo importante es creer yo creo en mí mismo, de lo demás es printo, un negro futbolista eso está bien visto, que listo es el interés, aquí no hay racismo pero si vende pulseras, todos lo vemos distinto, sí sí todos no me vengas de legal, que todas zapas nuevas tienen charcos que pisar podemos expresarnos, pero sin libertad, ya que su deseo es que miremos sin hablar manifestarse es un delito, somos malos chicos quejarme y gritar, es con lo que más mecito podríamos callar tumbarnos al calorcito pero los raperos presos nunca han cerrado el pico los presos vascos quieren volver a casa una opinión no puede ser un delincuente preguntas que han hecho y no respondes nada o saco el dedo corazón teniendo dos de frente